Ya terminó este cuento tan largo, aterrizó, el tiempo se encarga de borrar el dolor, son cuchillitas hacia el corazón, son el tiempo que pasa y no pide perdón, todo consumido solo por dolor, y todo lo que construimos los dos en la puerta del olvido, ahí se quedó, ahí se quedó, ahí se quedó. Todo se volvió rutina, me di cuenta por mí mismo Al decirte hoy todo mi corazón Desahogo mi dolor haciendo rap para el alma Es muy cierto, no quiero decirte adiós Pero tengo que entenderlo, lo mejor para los dos Muchas veces terminamos, volvimos y hablamos Las cosas arreglamos y más fuerte nos paramos Pero toca entenderlo, esta vez no puedo El tiempo va a Llora la lapicero, lo siento, se acabó nuestro amor Siento que es mejor que este amor se haya detenido Forzar el sentimiento sería algo sin Al desarrollo de un cuento porque como todo cuento siempre tuvo un gran comienzo solo que el desenlace no fue lo que planeamos y los para siempre quedaron. Deja hablar de pasado. Recuerdo el día que te conocí o la primera vez que sentí tocar el cielo solo porque te deseé. Pero después. Otro resultado Tu bebé no te besaba Por amor te besaba Por costumbre Aparece Que también fue culpa mía Por dejar que te atrás nos matara Por dejar que los te amo Se nos llevara al viento Y las promesas rotas por las tijeras del tiempo El destino destruyó Lo que con amor construimos Las raíces de este amor Y lo feliz que fuimos Ahora solo queda alejarnos ¿Por qué no? Sería lógico luchar por algo que murió olvidar aquellos tiempos cuando fue cuerpo a cuerpo el calor nos consumía y vi fuerte el presentimiento que estaba consumiendo todo lo que por ti elegí ni siquiera por lo que te dijeran de mí ni siquiera por lo que me dijeron de ti me dijiste que que le íbamos a hacer pues la vida a seguir pues la vida a seguir como olvidar aquellos tiempos cuando fue cuerpo a cuerpo el calor nos consumía y vi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 An li pin O de to an